Se le recuerda a la audiencia que el programa que está comenzando en este momento Mis hijos están con el padre No fía más Se terminó el fiado No insista no cargamos sube con comillas en el no y cuando el colectivo funcionaba con monedas no teníamos monedas no cambiamos boletos capicúas por la silla de ruedas audiencia no insistan con el fiado se terminó asimismo no está permitido ingresar al baño del programa baño exclusivo para clientes que y consuman y el aire para las bicis se cobra también No sabemos dónde paran los colectivos que paran en esta cuadra. No, señor. Señor. Señor, no no está permitido el ingreso de vendedores ambulantes al programa. Y por supuesto queda terminantemente prohibida la escucha de audios callejeros. Radiodifusión Le hacemos coquilla al parlante Radiodiversión Radio Mis hijos Están con El padre Mis hijos Están con fer apure ese audio que en este celular nos morimos de calor muy buenas noches braulio domínguez en locución muy buenas noches silvio estoy en locución y ya no en operación técnica así es porque en operación técnica en un remoto lugar Del cual disponemos poca información Se encuentra nuestro amigo Nacho Muy buenas noches, Nacho Un salto, operador y Que que nos apuremos con el programa Porque tiene que hacer otras cosas más entretenidas, Silvio Así es, en este horario hay Muchísimas cosas más entretenidas Que este programa modo radial pues es mis tipos están con el padre un programa que podés escuchar en radio la retaguardia la sitio de noticias cuando será el día que podamos volver a estudio en persona en bingo Igual ni será el día, ya tendremos nuestras largas barbas Y dejaremos nuestras dentaduras al pie del micrófono Mientras que nuestro estrabismo nos impedirá ver al operador tech Este programa se escucha muchísimo en Radio Aijuna de Bernal 94.7 MHz Ahí en la biblioteca Mariano Moreno Y los sábados a las 12 del mediodía Puntual El otro operador técnico Sebastián Gómez antelo Le da play en ese límite difuso entre Mataderos y Liniers Que es la m 690 K24 Una radio con vos te gusta ¿Cómo se pasó el año, Silvio? Ya ya estamos en febrero, ¿eh? Cosa de no creer ¿Y cuánto falta para diciembre? Sí, para diciembre falta todavía, pero... Tenía que cerrar de ojo, ya estamos en febrero Yo que quería hacer tantas cosas este año, ya ya las estoy dejando para el 2022 más bien O 2023 sí. estoy pensando también en dejar de una para 2023 Yo estoy diagramando mis vacas en el 2024 ¿Qué? Argentina abre sus fronteras internas, muchísimas posibilidades de turismo ¿Cuál es el punto de las vacaciones? Me repite la pregunta señor entrevistador Sí, acá Braulio Domínguez de Radio La Retaguardia. ¿Cuál es su destino favorito para las vacaciones, si puede precisar? Bueno, en estos momentos Base Marambio en la Antártida está ofreciendo un pack, un tiempo compartido con algunos militares para habitajes y desprendimientos de casquetes polares. Muy bien, y hablando de avistajes en este programa quédate quédate que ya viene con gente que hace avistajes de aves Muy interesante sí, sí. entrevista que se viene en un instante Después de algunos preparador Y ya nos vemos El padre operador El esfuerzo valió la pena Buenos Aires Ciudad junto a las empresas IRSA y Grupo Portland Infinity Towers Nos especializamos en el seguimiento de grandes obras Contamos historias que muestran cada proyecto desde un punto de vista innovador y creativo Tareas de albañilería en subsuelos y salas de tanque Instalación eléctrica embutida en hormigón Inicio de hormigón en transición estructural sobre nivel de amenities Ir sala Infinity Towers En esta pandemia más que nunca hacemos trabajo de hormigón Para seguir avanzando, cuidémonos Para más poca información entra en la web o cheque con ciudad al 115050147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad un tema que ya hemos tratado en mis hijos están con el padre en otras ocasiones es eh las torres que quieren mm, construir en el barrio llamado La Isla de la Paternal, ahí donde hay un par de supermercados Easy, Carrefour y demás. Este el negocio inmobiliario está al acecho, ya nos ha contado Daniel Constantini cómo viene el tema, pero ahora vamos a ver esta situación desde otro ángulo. Por eso estamos en comunicación con Pablo García Arena, él es coordinador del COA Caburé. ¿Qué es el COA, Silvio, vos tenés idea? El Caburé es un pájaro, el, co y el COA son unas siglas. Exactamente, muy bien Silvio, es una sigla que significa Club de Observadores de Aves. Eh, el Pablo García Arena es coordinador del COA del barrio de Agronomía. Buenas noches, Pablo, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal, buenas noches, cómo están? ¿Cómo están? Silvia, Braulio, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación Buenísimo, muchas gracias a vos, bienvenido a Mis Hijos Están con el Padre ¿Qué es esto del COA? ¿Qué es el Club de Observadores de Aves? ¿Quiénes lo integran? El Club de Observadores de Aves es una iniciativa de una ONG que se llama Aves Argentinas Es una ONG centenaria que brega por la conservación de las aves y de sus ambientes naturales eh, Aves Argentinas eh, apoya y facilita la, la creación de clubes observadores de aves, que somos básicamente vecinos de, de distintos barrios o distintas zonas, que nos juntamos con el interés de, de conocer y preservar las aves, las aves que hay en la zona, eh, hacer acciones de conservación, de difusión, y organizamos salidas cuando nos deja la pandemia, y, y más actividades relacionadas. Nosotros desde el COA Caburé, eh, somos el COA que, que el observadores de aves, perdón, Que, que está en el barrio de agronomía y tenemos una actividad principalmente en la facultad de agronomía y veterinaria y en el parque de la isla ahí Bien. realizamos varias actividades lo que está diciendo eh, en... sí, entonces perdón por, la, por esta definición que nos estaba narrando no es que es algo exclusivo para veterinarios o expertos sino que es algo abierto a la comunidad Exactamente, es algo para cualquiera que tiene ganas de, de conocer y saber un poco más del de, de mundo de las aves y la naturaleza eh, No hace falta ningún conocimiento más que tener ganas de venir y de, de, de compartir Nosotros tratamos de hacer salidas mínimo una por temporada para abiertas para todos los y las vecinos que quieran quieran sumarse eh, y, y realizamos actividades también de regeneración ambiental y restauración ambiental Dentro de la facultad eh, Y también hicimos plantaciones con vecinos allí en el parque de la isla Y también sobre Avenida Chorrorín De especies nativas de, de flora De la región Bien, bien eh, y, esto. y me parece Tengo entendido Que sí. al trabajo en la, en la reserva ecológica Ahí denominada El renacer de la laguna Dentro del predio de la facultad de veterinaria gracias a este trabajo de la Reserva Ecológica, se han vuelto a ver algunas especies en la zona que antes no estaban. Exactamente, exactamente, sí, la verdad que, que el trabajo que hacen los chicos de la, de la laguna Ecológica, eh, que nosotros colaboramos con ellos también dentro de la facultad, es un trabajo que está buenísimo, están haciendo un proyecto de restauración ambiental muy importante, y han, gracias a eso se han vuelto a ver varias especies, de no solo de aves, sino que, de otras especies eh, de mamíferos, de insectos, hasta de murciélagos que no se habían en, en la zona hace mucho tiempo. Eh, es un, un trabajo eh, que está en desarrollo y que sigue en desarrollo, eh, así que bueno, eh, están todos invitados también a conocer ese trabajo. Nosotros desde, desde el COBA CABURÉ también estamos eh, participando en, en la restauración ambiental, eh, no sé si, si se sabe mucho, pero... En la zona de agronomía y veterinaria, en el barrio de agronomía, que antes se llamaba también Talar Norte, había muchos talas, era un bosque de talares, y hay redictos de, de talas, que es un árbol que es el árbol emblema de la ciudad de Buenos Aires, eh, y estamos nosotros en el bosque de talar que hay adentro de la facultad, y un parchecito de ese bosque, estamos haciendo un proyecto de restauración, eh, protegiendo y preservando las plantas nativas que hay en la zona, y controlando plantas exóticas. Eh, entonces ese trabajo también crea un corredor biológico entre la laguna y los parches que estamos haciendo nosotros El parque de la isla, el cementerio de Chacarita, digamos Es un corredor verde, corredor biológico eh, que apunta a mejorar la biodiversidad de la zona Buenísimo, buenísimo ¿Y en qué aspecto puede ser negativo para las aves que se construyan estas torres tan altas en un barrio que permite construcción? Sí muy... Bajas de, de lo que se está proyectando mira tiene Varios aspectos negativos eh, El principal aspecto negativo Es que edificios altos Van a interrumpir El corredor biológico que se arma Entre las facultades de agronomía y veterinaria El parque y el cementerio de Chacarita Ahí, ese corredor Las aves vuelan De cada parche verde, digamos Y el, los edificios pueden interrumpirlo Particularmente, el riesgo Más grande es la colisión de aves Diurno, cuando el reflejo de las ventanas es una de las causas mayores de mortandad de aves en, en las ciudades, eh, se chocan contra los vidrios que reflejan, porque no tienen ninguna protección para aves, y cuando chocan generalmente mueren o quedan heridas en el piso, expuestas a otros riesgos también. Eh, y de noche también se pueden ver confundidas por las luces artificiales, y también puede imp y generar impactos o confusión, y que al ser confundidas, Eh, se pierdan, caigan en lugares donde no corresponde, los mismos se choquen contra los edificios También los edificios pueden generar más sombra y cambios en los vientos Que también puede generar una mayor probabilidad de colisión digamos. Entonces, por el lado de las torres altas eh, hay un gran riesgo para las aves A la vez, el proyecto de, que está sobre el parque de la isla afecta directamente a, a uno de los espacios verdes más grandes que tenemos, en una ciudad con déficit grande de espacios verdes como, como es la ciudad de Buenos Aires. En el predio parque de la isla hay registradas más de 40 especies de, de animales, eh, varias especies de aves, varias especies de insectos, hay una zona de pastizal en donde no hace mucho, eh, a fin del año pasado, registramos una bandada de nueve pechos colorados, que es un ave bien de pastizal de Buenos Aires, eh, Vimos con, con los miembros del, del COA Una bandada de más o menos nueve individuos eh, Estaban en un pastizal Ahí en el propio parque de la isla eh, que están los pastos crecidos y se podían ver bien ahí eh, Eso también se afecta directamente eh, al, Entre el puente que se hace Entre las facultades y la, el parque de la isla Eso se pierde directamente Entonces también es un, es un problema que, que no es menor digamos No solo es el, el problema de la construcción de las torres y, y los choques de las aves, sino también directamente cómo afecta sobre la biodiversidad. No sé si, si se entiende, porque a veces uno dice, dice conceptos que ya tiene metidos y tal vez no son tan, tan directos, pero ustedes me interrumpen o me preguntan lo que quieran. Sí, sí, queda queda bastante claro. Y cuando decimos aves, ¿de qué especies estamos hablando? mira tenemos un montón de especies registradas, como te nombrás, el pecho colorado, hay tordos renegridos, volantrinas pardas, cardenales, copete rojo, que es un ave que, que tiene una gran presión de, de captura y de caza por el tráfico ilegal, y se ha visto en el parque, calandrias, picagüelles, torcasas, chingolos, celestinos, carpinteros reales, orsal colorado, chincheros, chicos, son muchas aves de muchas especies, muchas aves rapaces, gavilanes mixtos que nidifican en, en la facultad de veterinaria y en su vuelo cruzan también el parque de la isla, es una rapaz bastante importante, caranchos, chimangos, cahuatós, eh, tordos músicos, hay un montón de registros, hay, hay un par de aplicaciones de ciencia ciudadana que se usan para registrar aves y, y naturaleza en general, que también se usan, y a partir de de ese de esas observaciones que vienen registradas se puede hacer también un, un registro de la biodiversidad de los lugares, porque en la isla estamos trabajando en esos proyectos. Además, por supuesto, es un espacio verde para que los vecinos lo usan y lo usan mucho. Todos los vecinos de la zona eh, concurren al parque y eso también sería una, una pérdida grande. Un hermoso parque. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Silvio Florio te saluda. ¿Cómo estás, Silvio? Mucho gusto. Es un parque ocurre? hermoso, un parque grande. Sí, enorme. Se remontan muchos barriletes los días de viento. Sí, es cierto. ¿Qué se te ocurre hacer? ¿Qué campaña de concientización le harías a un desarrollador inmobiliario para cambiar su mirada antropocéntrica por una biocéntrica? Es una excelente pregunta. Eh, para mí, hay un, un dicho que decimos los naturalistas en general, que es que no se cuida lo que no se conoce. Una, una buena campaña, una campaña clave sería tendiente a conocer un poco más la biodiversidad que nos rodea en los espacios verdes que tenemos, y particularmente en, en el parque, digamos. Eh, conocer las especies de, de aves, de insectos, de flora que se puede, se puede encontrar en el lugar, entender un poco también por qué es bueno para nosotros, como, como humanos habitantes de una ciudad, una una biodiversidad en aumento que se proteja porque un ambiente biodiverso es un ambiente sano y un ambiente sano es un ambiente necesario y, y, y apto para, para nuestra vida es lo que estamos perdiendo cada vez más estaría bueno que, que los desarrolladores inmobiliarios urbanos tengan un poco en cuenta esto yo entiendo que a veces hay ciertas cuestiones de la de la propia lógica de, de, de, del capitalismo si se quiere que, que, que nos nos lleva a estas cosas, pero poder hacer eh, construcciones un poco más ambiables con el medio ambiente también, ¿no es cierto? Y, y tener en cuenta estas eh, estos parches de biodiversidad urbanos que son necesarios, ¿no? son necesarios tener espacios verdes, espacios biodiversos para una mejor calidad de vida. No sé si te respondo la pregunta, Silvio. Silvio está con el micrófono apagado, pero me siento autorizado <ríe> para decir que se respondió la pregunta satisfactoriamente. Y Perfecto, Mareero. ¿Hay alguna actividad para invitar a la audiencia eh, aunque sea virtual o algo presencial? Nosotros prontamente con el con el club observadores de, de aves, que tenemos un Facebook que es Covacaburé, también tenemos Instagram y tenemos Twitter, en las tres nos pueden encontrar como Covacaburé. Ahí nosotros anunciamos las actividades. Muy probablemente en el mes de febrero o a principios de marzo como mucho vamos a estar haciendo alguna salida respetando distancia social en el parque de la isla, eh, abierta a la comunidad para que vengan todos los quieren venir, eh, para observar aves, naturaleza y conocer un poco más el parque. Adicionalmente, este fin de semana largo que se viene ahora, o sea, no mañana, sino el otro fin de semana, la plataforma IBER, que es una plataforma de ciencia ciudadana, organiza lo que se llama el conteo de aves de jardín. Eh, lo que hace es que todos y todas desde casa contemos las aves que podemos ver en el jardín, patio, balcón, terraza, ventanita, contrascente que tengamos y, y veamos y registremos las aves que vemos, las que conozcamos, los que veamos Para poder tener un poco un, un dato mayor de, de las aves que nos rodean también eh, Pueden encontrar datos de esto en iberd, que es e-bird Blargaird.org Barra Argentina Muy bien, ¿cuál es la, la fecha tentativa Que mencionaste para la salida? Es en, entre el, La fecha tentativa Para la salida eh, Va a ser sobre probablemente entre los últimos días De febrero y los primeros días de marzo Tenemos ese plan, si la pandemia Nos deja y si todo está bien eh, Tratar de hacer alguna, alguna Salida de identificación y, de, y para conocer un poco más Las aves del parque de la isla Eh, a la cual anunciaremos por todas nuestras redes sociales para que todos aquellos que quieran venir eh, vengan Insisto, no hace falta más que ganas de venir eh, y, y ganas de, de conocer un poco más de este mundo eh, Y tratar de, de, de curiosiar un poco, básicamente, no hace falta ningún conocimiento previo Buenísimo, buenísimo Pablo García Arena es quien nos nos señala no se cuida lo que no se conoce. Y una frase que escuchamos hace unos programas también muy interesante sobre esto de este concepto de desarrollo urbano la dijo Cristina Sotile que es extractivismo urbano, este tipo de construcciones afectan la biodiversidad, el barrio, la identidad incluso de un espacio. Completamente de acuerdo, me parece una, una gran definición. Muy de acuerdo. Es algo que tenemos que empezar a tener en cuenta. Nosotros los habitantes de ciudades, por lo pronto. Me parece. Totalmente. Entonces estamos completamente de acuerdo en este programa con Pablo García Arena. Silvio, ¿tenés alguna pregunta más? Me lo había contado un pajarito, pero quiero aprovechar que hay un especialista aquí para preguntarle por una de las especies que vemos habitualmente en la Ciudad de Buenos Aires, la calandria. ¿Es cierto que es una gran imitadora? Sí. Exactamente, es cierto, la calandria, de hecho su nombre científico es Mimus Saturninus Y el Mimus que viene es porque imita, porque hace mímica Imita mucho lo que tenga cerca, a lo mejor se si escucha una, una alarma de un auto y la va a imitar Imita a otras aves, ruidos que va escuchando, es una gran imitadora eh, Es totalmente cierto, es que aparte de un, un trino muy agradable propio, imita muchos sonidos que, que escucha Muy bien, muchas gracias Pablo, por tu presencia en el programa Bueno, muchas gracias por la invitación y ojalá que cuando hagamos la salida puedas venir acompañarnos también Nos encantaría nos encantaría, vamos a estar atentos a las redes Perfecto, muchísimas gracias Un gran abrazo, Pablo Un gran abrazo para ustedes también, suerte, hasta luego Hasta luego Bien, pasó el testimonio de Pablo García Arena, integrante, coordinador del COA Club de Observadores de Aves del Barrio de Agronomía, COA Ah, ¿y cuál es tu pájaro favorito, Braulio? La gallina. Ah, muy bien. ¿El tuyo? La calandria, ¿no? Por eso hice la pregunta. Ah, pero es un imitador. Yo no me quiero dejar engañar por falsos imitadores. Sí, he leído que hasta imitan relinchos de caballo y alarmas de automóviles. ¿Y para qué imita? Digamos, ¿esto le, le hace conseguir alimento, le hace conseguir pareja? ¿Qué hace? Para mí porque es muy astuta y es muy territorial, entonces imita el sonido de otros pájaros para hacerse pasar por ese pájaro y disputarle el territorio. Algo así como una pelea dentro de una asamblea. Claro, claro. ¿Y quién...? nos asegura que este es nuestro programa original y no la imitación que está haciendo una calandria en este momento hackeando la página de la radio. De nuevo estamos de vuelta aquí en la retaguardia, igual que la calandria en medio del ventaval. Llega a nuestro país la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. I want to ride my bike. Lenti, más rápido que en una moto o una bici, arrastrándote. Llegá como puedas, pero llegá, porque tu consumo vale más si tolera la capacidad diferente del otro. Lenti, la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más santo. Lenti es un servicio de ficción con visión de realidad porque la, la RT se la pasan por el ORT, costo financiero total, 14%. Están con el padre y se acerca un audio de una persona con apellido difícil. ¿De qué estamos hablando, Julio? Estamos hablando de lenguaje de señas, dice que se trata de un audio de María Eva Coutsovitis el Observatorio del Derecho de la Ciudad de Buenos Aires y sigue con su voto de silencio pero estuvo editando este audio para que lo podamos escuchar y, y enterarnos de estas cosas que siempre difunden. Así es, María Eva Cozzolich presentando su libro La ciudad de Chile Adelante en esto. El paradigma de acceso a la infraestructura Se trata de habitar en igualdad de condiciones y para eso tenemos que poder acceder en igualdad de condiciones a las infraestructuras básicas. Hoy, 140 años después de esas epidemias en nuestro país, más de 4 millones de ciudadanas y ciudadanos quienes habitan en los barrios populares, en su mayoría niñas, niños y mujeres no acceden al agua potable de manera formal. A nivel nacional, uno de cada 10 habitantes no accede formalmente al agua potable y en la ciudad de Buenos Aires, paradójicamente una ciudad con un presupuesto per cápita equivalente a importantes ciudades europeas como Madrid o como Roma, uno de cada siete habitantes no accede formalmente al agua potable. No. Sin duda, la pandemia ha dejado muy en claro la correlación directa que existe entre la falta de acceso formal al agua potable y los contagios por COVID. Y eso ha tenido consecuencias, que han sido ¿sí? las pérdidas evitables de numerosas referentas y referentes en los barrios populares. Durante el desarrollo del pico de la pandemia, hemos asistido a ese peregrinar de los baldes vacíos en las villas y asentamientos de la ciudad, en donde generalmente mujeres, niñas y niños recorrían con baldes los pasillos tratando de encontrar algún camión cisterna para juntar un poco de agua. Y así fue en este contexto que el 7 de abril, desde la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, junto a la CTA Capital, el Observatorio, y un grupo de mujeres, de mujeres referentas de los distintos barrios populares, presentamos una acción colectiva de amparo para solicitarle a la justicia que le ordene al gobierno porteño garantizar el acceso al agua potable en la totalidad de los barrios populares. Presentamos además un conjunto de propuestas técnicas muy detalladas Un plan de acción inmediata que incorporaba desde la entrega de tanques hasta protocolos de actuación y un programa de agua y saneamiento para el conjunto de los barrios populares para la ciudad. Y el 5 de mayo, en un fallo histórico, la justicia nos dio la razón. En un fallo histórico porque operativizó el principio de igualdad en el acceso al agua potable, estableciendo... ...dotaciones equivalentes a las dotaciones del resto de la ciudad. Lamentablemente y desde entonces el gobierno porteño viene incumpliendo la sentencia judicial. Sin duda no acceder formalmente al agua potable condiciona la reproducción de la vida... Reduce la esperanza de vida Duplica la mortalidad infantil Pero también constituye Una de las violencias más invisibilizadas Hacia las mujeres Ya que limita toda posibilidad de autonomía En relación a Al hambre a la política alimentaria, también aquí en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad con presupuesto europeo, de manera previa a la pandemia, 110.000 porteñas y porteños recibían asistencia alimentaria diaria. El gobierno utiliza la contratación de empresas intermediarias para entregar en los comedores comunitarios alimentos crudos a granel. Y así son las mujeres trabajadoras comunitarias quienes sin salarios y sin derechos laborales se ocupan de recibir el alimento, manipularlo, cocinarlo y entregarlo. La verdad es que estas más de 6.500 personas, trabajadoras comunitarias son quienes han estado en la primera línea gestionando la pandemia y quienes históricamente gestionan las políticas públicas en los barrios populares. Y no vamos a resolver la brecha de desigualdad de género en la Ciudad de Buenos Aires si no reconocemos el trabajo de las mujeres trabajadoras comunitarias. Y, por supuesto, la pandemia profundizó la crisis alimentaria en la Ciudad de Buenos Aires y ahí fue donde también llevamos adelante diferentes relevamientos y pudimos elaborar un conjunto de informes que permitió visibilizar el gran negocio que tiene el gobierno porteño detrás de la emergencia, de la emergencia de la sed y de la emergencia del hambre. A partir de esos informes y a partir de poder visibilizar el negocio del hambre a través de la utilización de empresas intermediarias que lo que hacen es abastecer al gobierno porteño de alimentos de baja calidad nutricional, pero que además los abastecen con enormes sobrecostos de alimentos de baja calidad nutricional. Nueva Roma, ya está. Un imperinar de baldes vacíos fue la imagen muy fuerte que eligió María Eva Coutsubitis de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria para describir el conflicto del acceso al agua que tienen los sectores más postergadísimos, si se me permite elísimo Te doy la posta, Braulio Domínguez. Bien, muchas gracias. Llegan mensajes de la audiencia, pero viste cómo es esto, que cuando te llega el mensaje ya es por el tema anterior, porque hay un delay en la vida, que nos consultan... Sobre esto de las calandrias, si una calandria imita a una gallina pone huevos, pone huevos huevos de calandria o de gallina. Y la otra pregunta que nos envían, esta ya más filosófica, si hay calandrias que digan, compro mueble, madera, lavarropa, señora, compro, porque decíamos recientemente que las calandrias son muy buenas imitando. Recibimos otro mensaje de Rubén de Caballito con otra pregunta filosófica. ¿Qué fue primero, la calandria o la gallina? Muy buena pregunta, Rubén. Muy bien. Bueno, pero basta de cháchara que ya tenemos una nueva integrante en esta sala de radio. Sí, esperando que mejore la conexión. Vamos a rezarle a San Nacho A ver si puede habilitarle el sonido a nuestra entrevistada del día de hoy, Jorgelina Di Iorio, de la Asamblea de torrego a propósito de la situación de las personas que viven en calle, también bastante invisibilizadas con el tema de la pandemia, invisibilizada digo, de los medios hegemónicos. Muy buenas noches, Jorgelina. ¿Estás ahí? Que diga que sí, que diga que sí, por favor. Tiene el micrófono desactivado, pero yo siento la presencia de ella, Silvio, no sé si vos la sentís, también como que sí, que está, que está escuchando, que se quiere conectar con nosotros. Pronto, Hola, ¿cómo está? Perdón. Te escuchamos, Jorgelina, bienvenida a mis hijos. Sí, disculpen es que esta plataforma la conozco mucho, así que no no sabía cómo habilitar el sonido, así que gracias por la por el espacio y por la invitación. No, por... gracias a vos. Jorgelina, eh, contanos un poco eh, cómo es el trabajo que realiza la Asamblea con las personas que viven en calle. Mirá, eh, la Asamblea por los Derechos de las Personas de la Ciudad de Calle es un colectivo de organizaciones, no es que es una única organización que está formada por más de entre 10 y 15 organizaciones, va variando porque es un espacio abierto, plural, horizontal, donde cada colectivo se va sumando al espacio de la Asamblea, que surge más o menos hace dos años en el contexto de del Censo Popular en el 2019, muchas organizaciones que hace muchos años que están trabajando, militando y asistiendo a las personas en son de calle en la Ciudad de Buenos Aires, entonces el espacio se va como consolidando a partir de vínculos de organizaciones que ya se conocen por trabajar en el territorio, pero como asamblea no es que se dedica a la asistencia directa de quienes están en esa situación, sino más a la exigibilidad de derechos, a la denuncia... Este, ...en relación a, a, a, al acceso o no a derechos... ...en el, la exigibilidad o la denuncia de las violencias institucionales... ...de las que son objeto las personas que están forzadas a vivir en la calle... ...entonces es un colectivo que se organiza... ...justamente cuando no estábamos en contexto de pandemia... este ...a partir de actividades en el espacio público... ...de denuncia en los distintos barrios de la ciudad... ...de lo que pasa sobre la población... ...pero a su vez cada organización que forma el colectivo que son muy diversas y muchas y con distintos recorridos de organizaciones muy nuevitas que recorren la ciudad dando de comer, hasta organizaciones de hace, que hace más de 20 años que están este, militando y inaugurando en la temática. Entonces cada una de ellas tiene una tarea distinta de subsistencia o de garantizar alimentación o acompañar en procesos este, de acceso a derechos o a programas dentro de lo poco que hay, Pero la Asamblea por los Derechos básicamente tiene como como tarea, digamos, o como objetivo la denuncia y la exigibilidad de derechos de las personas que están forzadas a vivir en la calle. ¿Qué derechos ves avasallados en estos últimos tiempos? La Todos de los derechos, no solo para los que están en la calle, sino para todas las personas, pero digo, quizás en esta población en particular se hace más visible, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho a la salud el derecho a la recreación y al tiempo libre, el derecho este no a la educación, este todo el derecho a la identidad, parece que que estamos hablando de los derechos sociales y básicos de las personas, que quizás en el caso de esta población a veces los pensamos más específicamente, porque si bueno, lo que le falta a estas personas, parece es un grupo de población en la que le, a la que no accede a derechos como muchas otras, ¿no? Que derechos que están en la Constitución Nacional e incluso en la Constitución de la ciudad. Pero bueno, requiere de, de una mirada particular porque tiene una especificidad, ¿no? Si bien este nosotros estamos convencidos que no hay características de las personas que hagan que queden en la calle por algo individual, aunque muchas veces las personas lo viven así, sino que cualquiera podría creer la situación de calle si te quedas sin laburo, si no tenés una red que te acompañe, si como no aumentan o se desguazan los programas este de asistencia, pero sin embargo le pasa a algunas personas, por eso también... ¿Hay leyes específicas o programas específicos para acompañar esta esta población? De hecho, en el contexto de pandemia, sí. te diría que no se garantizó la posibilidad de cuarentena para las personas que viven en la calle. Claro, sí. Sobre todo a inicios de la pandemia, con la situación de los jugadores. Y a iba a mi próxima pregunta. ¿Cuál es tu mirada particular y también como integrante de un colectivo, hacia la dinámica de los paradores nocturnos con respecto a las personas que viven en calle? Primero que, bueno, no quizás como para también compartir que, que ya en la Ciudad de Buenos Aires no se llaman más paradores, se llaman centros de integración, que puede ser una cuestión menor, pero también la forma en que nominamos los espacios hace tratar de pensar algo diferente. Los centros de integración no son una política, digamos, que ni, el colectivo, ni yo personalmente, ni la organización en la que represento, ni el colectivo por el cual estoy hablando ahora, este considera que sea la, la respuesta habitacional al problema de la situación de calle. no Son dispositivos masivos donde están muchas personas, donde muchas de las personas de de calle no quieren ir justamente por las situaciones de violencias de las que son objeto ahí, no solo de maltrato a veces de los trabajadores, sino de situaciones bastante complejas en la dinámica de la vida familiar. Imagínense ustedes, si a veces con quienes viven, no sé cómo será su situación cotidiana, para veces dos o tres en una casa. Es un lío bárbaro, imagínense si convivimos juntos, 50, 70, 100 personas juntas en un espacio. Entonces, son dispositivos que tienden a homogeneizar el problema, que además son transitorios, porque la persona no tiene garantizada su vivienda, sino que cada vez tiene que ir y estar no consideramos que sea el dispositivo que resuelva el problema habitacional. El problema de, de acceso a la vivienda en la ciudad es un problema complejo que incluye desde quienes no tienen casa hasta quienes están viviendo en asentamientos en espacios tomados, que incluye quienes viven en, en barrios de emergencia o en villas, que incluye, incluye incluso a los inquilinos de espacios que también tienen dificultades. Entonces, es tan complejo que estamos viendo una dimensión importante ...del problema. Entonces, el centro de integración... ...o lo que se conoce como parador... ...bueno, es un parche que además... ...no queremos que haya más paradores... ...lo que pedimos es que haya otros dispositivos de vivienda... ...que además contemplen la diversidad de situaciones... ...de quienes están en la calle, ¿no? A veces los, los centros de integración... ...son más restrictivos porque, bueno... ...están organizados entre para varones y para mujeres... ...entonces las personas atrás, ¿a dónde van? Por ejemplo, ¿no? Las diversidades... ...hay un único espacio con vacantes limitadas, con lo cual hay un montón de limitaciones en esa propuesta habitacional, desde dónde dejas tus cosas, tenés que estar circulando igualmente por toda la ciudad. Entonces, este es una respuesta bastante punitiva, ¿no?, hacia el problema de la vivienda y que tiende a controlar la vida de las personas. Porque, bueno, hay horarios para hacer ciertas cosas. Es cierto que todos los demás también tenemos horarios para nuestra vida cotidiana, pero elegimos, ¿no?, a qué hora bañarnos, a, a qué hora comer, a qué hora dormir, ¿no? Son espacios donde toda la vida de las personas está regulada por lo que quienes consideran que debería ser cómo ordenar la vida de las personas entonces este no eh, no es solo el, las condiciones físicas sino este la, la, lo que se produce como personas en esos lugares ¿no? qué tipo de eh, cómo estás pensando el problema y cómo está pasando la persona que vive en ese lugar cuánto puede decidir sobre su vida cotidiana alguien que tiene que entrar y salir a cierta hora? Este, ¿no? y también en contexto de pandemia bueno fue la, la solución que encontró el gobierno de la ciudad este que realmente frente a toda la contra todas las orientaciones de organismos de salud internacionales de evitar los espacios de masividad de personas la respuesta como plan de contingencia a la pandemia para esta población fue abrir más centros de integración no entonces bueno ahí entramos en un montón de tensiones, porque bueno, tienen que estar en algún lugar, pero lo ideal no es un lugar donde haya mucha gente, ¿no? Así nos ha pasado que el parador de retiro o el centro de integración de retiro, bueno, termina ahora estando cerrado, se cierra en el contexto de la pandemia por los contagios que había habido en el dispositivo. Exactamente. ¿Y conoces ahora eh, qué dispositivo reemplaza al de retiro? mira que yo sepa, no no sé si es que hay alguno que reemplaza a ese dispositivo, Sí, hay otros centros de integración que se fueron abriendo. No podría decirte que los que están reemplazan al de retiro. Habría que indagar un poco más y saber, bueno, por qué el de retiro sigue cerrado, bajo qué argumento, qué es lo que pasó. Este, no, no creo que haya alguno que reemplace. Sabemos que hay otros centros de integración, ¿no? el del Parque Roca, Carabobo, este el Monteagudo, incluso algunos son del gobierno de la ciudad, directamente están gestionados por organizaciones de la sociedad civil, También dentro de los dispositivos de alojamiento para la población hay que pensar en los hogares. Siempre hablamos de los centros de integración de paradores, pero también una cantidad de hogares que por lo general son de organizaciones religiosas que también tienen convenio con el gobierno de la ciudad, que es el modo en que se terceriza la política de vivienda. Y que si bien son pequeñas casas con mucha menos gente, también la lógica de funcionamiento a veces reproduce la de un parador, ¿no? En términos de control, en términos de la cantidad de tiempo que pueden estar terminan siendo parches al problema habitacional. este Y a veces se pone en acento que el problema de la calle son la vivienda y la vivienda es un aspecto central o muy importante, pero no el único. ¿Han presentado, Jorgelina, desde la Asamblea, proyectos alternativos a este paradigma de, de dispositivo para adorno nocturno? No, desde la Asamblea no, pero sí sabemos que hay otros proyectos de ley que están circulando desde proyectos de ley nacional sobre la problemática, algunos proyectos específicos se presentaron en la ciudad en relación a las familias o al abordaje integral del problema, incluso alguna propuesta que está circulando desde algún otro sector vinculado a pensar cuestiones de la vivienda o el acceso a la vivienda, pero la Asamblea particularmente no ha presentado no digo un proyecto. La verdad que la conformación de la Asamblea son organizaciones más chicas, militantes en sus territorios, que no tienen el alcance que quizás tienen otras organizaciones que permitiría, digamos, ponerle más energía a, ¿no? a, a, a la escritura de un proyecto de ley y a militar un proyecto de ley en la legislatura o en el Congreso, si uno lo pensara en otra escala. Entonces, bueno, también son colectivos que tenemos nuestras limitaciones y que creemos que hay que articular con otros actores, en todo caso... Bueno, nosotros tenemos el contacto directo con un montón de poblas, de personas que están en la situación por nuestro trabajo cotidiano que no se interrumpió durante la pandemia y, y apostamos a la articulación con otros actores, incluso a disputar la política pública en el escenario en el que hay que disputarla, ¿no? Estamos hablando con Jorge Lina Dillorio, integrante de la Asamblea de Dorrego, a propósito de acariciar lo áspero que es lo que hacen los que viven cotidianamente en la calle. Te presento, Jorgelina, mi compañero Braulio Domínguez, esta noche. ¿Qué tal, Jorgelina? Acá, Braulio. Eh, hay nuevos datos recientes de censo realizado. Recuerdo que en años anteriores había sucedido que era muy distinta la, la cifra a la que llegaban ustedes o este colectivo. ...y la que presentaba el gobierno de la ciudad... ...sobre cuánta gente hay en situación de cárcel. Bueno, eso sigue estando exactamente igual... ...el censo popular, que la asamblea las organizaciones que están en la asamblea... ...somos parte de otro colectivo más amplio que ha realizado el censo... donde ...se articula incluso con el Ministerio Público de la Defensa... ...con la Defensoría del Pueblo, con la Auditoría de la Ciudad... ...el censo el popular se realizó en el 2019... Entonces, los resultados que están son, son esos, digamos. Siempre tenemos esta atención con el gobierno en la ciudad. Sí, la asamblea, junto con otras organizaciones, está formando parte de una mesa de diálogo este, que se conformó a finales del año pasado, en el que se está pensando a pensar cómo lograr hacer un relevamiento conjunto, o por lo menos exigir que el relevamiento que se haga sea en el marco de la ley, digamos, ¿no? la ley que un poco así surge el censo popular, No solo por una cuestión del número, porque digo, haya una o haya 7.500 personas en la calle, hay que militarlo igual, digamos. La disputa por el número tiene que ver con que según co es cuánto presupuesto ponés. Entonces, por eso también el colectivo de organizaciones este, insistió en la cuestión del relevamiento, no de saber cuántas personas son, porque eso marca el presupuesto para el diseño de política pública. Así surge el censo popular para exigirle al gobierno que cumple lo que dice el artículo 4 de la ley 3.706, que es que el relevamiento que obligatoriamente tiene que hacer la ciudad se haga en conjunto con las organizaciones. Entonces, en este momento tuvimos dos años de una disputa donde realmente las organizaciones y la Asamblea, por los derechos de la persona de calle digamos este hemos logrado no instalar en la agenda, la verdad que, que medios como el de ustedes, un viernes a la noche, están hablando sobre el tema, también habla... ...del trabajo de incidencia que venimos haciendo las organizaciones... ...en visibilizar este, este tema... ...entonces fueron cuatro años del 2017... ...de instalar la agenda de que el relevamiento que hace la ciudad... Este, ...la metodología que utiliza... ...no da cuenta de la, de la magnitud del problema... ...entonces en este momento la verdad que después de cuatro años... ...de dar esa pelea y de dos censos populares... ...realizados con la fuerza militante de las organizaciones que hoy estemos tratando de tener una mesa de diálogo o de trabajo, mejor dicho, para ver si logramos unificar la metodología, para nosotros es un avance. Eso no quiere decir que cedemos a ninguna batalla, ni que ahora somos el gobierno de la ciudad, sino que simplemente estamos en la escena en la que tenemos que disputar el cumplimiento de la ley, digamos que es también lo que lo que va a permitir garantizar los derechos de las personas. Las leyes son una herramienta, no una herramienta que nos permiten exigir derechos. Seguramente tiene muchas limitaciones específicas, Y estamos apostando a que se pueda hacer un relevamiento que dé cuenta con nuestra metodología, pero bueno, estamos en, esa, en ese diálogo, digamos. Todavía no hay un, un relevamiento nuevo, ni sabemos tampoco en qué fecha se está pensando hacer. Bien, bien. Bueno, sí, sí, entiendo, comparto la idea de que es un, un gran avance esto que estás mencionando, sin duda, sin duda con todo el trabajo que implica todo lo que están ustedes realizando, que es un montón. Al principio de la charla mencionaste que para quedarte en la calle te tenían que pasar un par de cosas como posiblemente quedarte sin trabajo y demás, pero que no no no todos con esa situación quedaban en la calle. Por ahí es medio obvia la respuesta, pero me quedó la idea de la pregunta, ¿qué por qué no todos? No, está bueno, está bueno porque porque también, digamos, estamos pensando Hay como algunas, incluso organizaciones muy serias y académicos, ¿no?, que limitan el problema a la vivienda y al trabajo. A nosotros nos parece que si bien esas son dos este categorías o aspectos derechos centrales en la vida de la persona, organizadores de nuestra vida, también hay aspectos que hacen a, a las emociones, a los vínculos y que nos damos cuenta que nos venimos hace muchos años trabajando con el tema que también son parte central de configurar el problema. Entonces quizás aquellos que tenemos un trabajo más inestable que puedan tener un trabajo más inestable o que incluso no pudieran terminar de pagar el alquiler y la, la pandemia ha mostrado eso, ¿no? Que aquellos que quizás venían bancándose de alguna manera terminan ahora conviviendo con otros porque no se quedaron sin laburo y tuvieron que volver a no a, a perder algún nivel de, de autonomía. Pero bueno, tiene una red que acompaña, que sostiene. Entonces, en ese sentido yo planteo que no son solamente las condiciones materiales en el sentido más tradicional del término sino también incluso pensando desde otras perspectivas del cuidado y de, de, de, del, del pensar el problema que lo que hace a los vínculos no a las relaciones a la red que te acompaña que están en la calle algunos hace muchos años también tienen redes más deterioradas no y, y que entonces sí pidieron tantas veces y que la gente se cansa no entonces ahí hay algo eh, pensemoslo cualquiera de nosotros si estás comiendo en un bar Dentro, incluso en protocolo COVID, y pasa alguien pidiendo, por lo general nadie lo mira, ¿no? O sea, nos molesta hasta que esté ahí, esté pidiéndonos, algunos miramos como, bueno, y hasta nos da vergüenza mirar y si sacamos o no, tiramos boludo, perdón el término este o bolude, y nos miramos y dejamos que hable, de eso estamos hablando nosotros, no es solamente un problema de vivienda y un problema de trabajo, es un problema social en términos de cómo se estigmatiza la población, de población que sistemáticamente es producto de violencias no simbólicas físicas institucionales este afectivas incluso ni que hablar mujeres disidencias que terminan muchas veces en situación de calle producto de las situaciones de violencia en las que viven incluso teniendo casa no este tienen que dejar ese espacio en el que viven porque están en bueno involucrados en un espacio de destrato, de maltrato y terminan en la calle casi que para cuidarse. Y este aspecto que yo estoy mencionando por lo general no se contempla cuando estamos pensando en la política pública, no nos parece un problema menor. Y bueno, puedes tener casa este y a veces incluso aquellos quienes han conseguido algún trabajo les es más difícil sostenerlo por toda esta trama de vínculos que hay que rearmar, que hay que reconstruir, que hay que acompañar, no que, que no es de un día para el otro sobre todo en quienes hace muchos años que quizás están atravesando esta situación. Muchísimas gracias, Jorgelina Di Giorgio, clarísima la respuesta, interesante, entonces no solo se trata de la comida, sino también de los vínculos y, y mucho más, mucho más. Se nos está recontra acabando el programa. Eh, te agradecemos mucho esta comunicación y contás acá con un espacio para cuando sea necesario o quieran difundir algo del trabajo que están realizando por Muchas gracias y seguro que lo vamos a estar ahí molestando para para seguir haciendo visible el tema así que gracias a ustedes por el espacio y la escucha Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Te mandamos un abrazo Rogelina Dillorio integrante de la asamblea de Dorrego Bueno, qué, qué duro esto, ¿no? ¿Qué cosa da? ¿Te referís al micrófono? Sí, sí, al micrófono, a conectarse al Google Meet Esta vida difícil que llevamos Sí, reconstruir la trama tan deshilachada Y ahora, Braulio, estamos en una zona como un limbo Veo una luz al final de ese túnel A ver... Ah, yo sabes que no la veo, no tengo los lentes de, de ver luces al final de túnel Ah no, es el tren, es el tren que viene de frente Porque viene el próximo programa y viene de frente a chocarnos Porque le vamos a dar la posta a Rock y arrabal Mientras suena Oscar Alemán, así termina este programa Qué contundente que estuvo hoy este, Con tanta información, muchísimas gracias Nacho en la operación técnica Y Silvio Florio en edición y co-conducción Gracias Braulio Domínguez en conducción Y gracias a los oyentes en pacienciación <risa> Un abrazo y nos encontramos la semana que viene Bésame mucho, mucho, mucho Quiero ir conmigo, perderte, perderte otra vez Ay, todo modo, pabruzete, pabruzete Paronlo de bargno din ki Pap bana na no non n la lave san mens